Hola. Sí. ¿Carolina? Sí. ¿Qué tal, Mingo Rafaeli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mingo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contento por dos cosas. Primero, porque tu defensa del título de la semana pasada, donde seguís siendo una campeona, demostraste lo que valés. Ahí te felicitamos y sabés que nos gusta mucho verte pelear. Eh, y la otra, esta, esta notable... Eh, Hecho que estás eh, haciendo últimamente con, con eso de ayudar a la gente y ahora esto de la asociación de estos muchachos boxeadores que, bueno, que están buscando revertir una serie de situaciones que se dieron a lo largo de más de un siglo, ¿no? Sí. Eh, lo que estamos tratando de hacer entre todos es, es que los boxeadores tengan sus, sus leyes también, como. Tienen todos los rubros y todos los, los trabajadores de todos los ámbitos. Sí. Es lo que corresponde y, y, y que tengamos social, jubilación, ART, como todos los, los empleados de todos los rubros. Todos los trabajadores. Y es que el boxeo es un trabajo. Yo Exacto. soy boxeadora. Lo que pasa es que, como nos quieren hacer creer siempre otra cosa, sí. uno se va acostumbrando, pero la realidad es que eh, nos merecemos lo mismo que todos los que los que trabajan. Seguro. Yo no pude estar ayer, pero tuvo Diego Romero, que es representante de la del RIN, estuvo ahí, acá trajo, mandó en la página nuestra una nota eh, con todo lo que fue la reunión ayer, y yo te cuento que todo esto, yo hace ocho años atrás, empecé con, hablando luego con Roña Castro, después con Marcelo Domínguez, para llegar a hacer esto, pero después como vi que no había mucha intención, me fui quedando en el camino. pues Yo hasta rato yo, me, gustaba, me, gusta, me gustaba esto de hacer eh, para que se conozcan los los problemas que tienen los boxeadores, ¿no? Hola. Que eso es muy importante. Sí, eh, hay mucha gente que tiene miedo de avanzar o que tal vez piensa que que, que van a quedar fuera del, del del circuito de boxeo, que se los va a excluir. Entonces también hay que entender a esa gente, no no por eso es difícil, pero bueno ahora somos más y no no queremos tirarnos contra nadie, solo solo queremos que que sea un negocio para todos no solamente para para los que para los que, digamos, lo aprovechan como negocio eh, la, la realidad es que tenemos que trabajar de eso y no, no, no lo normal es que un boxeador aparte de boxear, tenga su trabajo trabajar aparte eh, en otras cosas y, y la realidad es que los, que los que subimos a un ring sabemos lo sacrificado que es y lo difícil que es y todo el trabajo que hay a, atrás de una pelea. Entonces, lo que pedimos es, que, es poder vivir del boxeo, que es lo que, lo que corresponde. Vos sabés, Carol, que vos sos muy joven, yo tengo unos poquitos años más que vos, este, unos poquitos largos, eh, en otra época, eh, en la historia de una par y todo eso, había boxeadores que, que una pelea de una par se podían comprar un departamento. Exactamente. Hoy, hoy un boxeador hace una pelea y no le alcanza para comer una semana. Por lo que les pagan, por lo que cobran. Es verdad. Y bueno, ayer estábamos también hablando de eso, que hay que tener en cuenta que un boxeador pelea tres o cuatro veces al año, pero después, durante, todo, durante todos los otros meses, eh, tiene que vivir y mantener a su familia y tiene que poder darse algún gusto y tiene que poder... Eh, agarrar plata para comprarse su casa porque es lo que corresponde y es para lo que, lo que como te vuelvo a decir, uno no se sube al ring eh, y no se expone a nada entonces como mínimo tiene que haber una compensación aparte es un deporte de, de poco tiempo y de riesgo de riesgo sí, pero, pero aparte que es un deporte que no se puede hacer toda la vida entonces en el tiempo que, que uno está entrenando y peleando tiene que poder hacer una diferencia para disfrutarla cuando no pueda pelear más seguro, pero aparte el boceador que quiera, que, que se dedique al boceo, tiene que dedicarse al boceo, punto no puede hacer otra cosa, no puede tener otro trabajo, tiene que darle suficientemente el boceo para que pueda vivir y que está reglamentado para que el día que tenga yo si no quiera una lesión o que tenga que estar parado dos meses, tres meses tenga su recurso para poder vivir y tenga donde poder estar respaldado es verdad, es así, pero bueno si no lo exigimos nosotros nadie va a venir a a decirnos lógico sí, tan la cómoda si no si yo no tengo contra estoy en la cómoda caro te das cuenta por es eso por... Hay, que, hay que decir decirle a la gente que no no no estamos no no es una una contra para nadie ni es nada malo para nadie lo, lo único que queremos es que sea justo para todos y y poder vivir de eso nada más y seguro si es un accidente que, que haga alguien que que te que te dé, digamos, la plata que necesitas para vivir mensualmente por no poder trabajar, como en todos los rubros. Y sí, si mañana sí. te querés jubilar como boxeador... Tengas eh, que una jubilación. Tengas que poder hacerlo, porque están, o sea, hay grandes campeones, Sergio Palma, Marcelo sí, Domínguez, sí. el Pepe Balbi, que, bueno, son todos tipos que, que los nombras y cualquier argentino los conoce. Seguro. Y no es justo que ellos no puedan hoy... ...de lo que hicieron toda su vida y de lo que hicieron felices a tanta gente. Entonces nada, lo que estamos queriendo lograr es que se reglamente, simplemente eso. Seguro, a mí me parece bárbaro, yo te digo, yo hace ocho años que empecé eh, hablando de esto, te, te voy a dar con los chicos ahora, pero te aseguro que la próxima reunión voy a estar, voy a ir, voy a estar con ustedes y a vos te digo que el programa está para disposición de ustedes. Cuando querés hablar... Cuando querés ir algo, cuando querés mandarme información, vos tenés nuestra página, tenés los micrófonos de campeones del RIN, están a disposición de todos ustedes. Bueno, Mingo, mañana te espero a las 9 de la noche en el restaurante Infraganti, que vamos a estar festejando eh, mi triunfo, y van a estar muchas personalidades del boxeo, y, y me gustaría que estés ahí, así que sí. aprovecho para invitarte con tu equipo. ¿En qué dirección? Es en Frente Ideas del Sur, tres 3530. Fenómeno. ¿Y del sur? ¿eh? a las 9 de la noche? Sí, ya me prometiste, en la próxima reunión voy a estar, así que. Voy a estar, voy a estar. Si es... yo te digo que mañana voy a estar ahí. Bueno, entonces mañana te veo ahí a las 9. Ok, tarde. bueno, un beso. Te van a hacer una pregunta a los chicos acá. Sí, José, José eh... Bocasio, el comentario de campeón en San Rin. Sí, ¿qué tal, Carolina? Te saluda, José, ¿cómo andas? Muchas gracias. Hola, ¿cómo te va, José? Bueno, eh, yo mira, tengo una intriga que se lo pregunté a Héctor Velasco es cómo implementar, porque yo creo que eh, las ideas que tiene son espectaculares, pero ¿cómo haces para implementar? Por ejemplo, eh, Diego me decía que el tema del sueldo básico, del RT con respeto, cuando el boxeador no combate todos los meses, por ejemplo. Eh, hay dos maneras, hasta ahora lo que hablamos, hay dos maneras de que el boxeador esté, esté anotado o esté trabajando eh, de manera legal. Una es en, en, forma, como, en forma, digamos, como monotributista y otra es en relación de dependencia y eso va a depender del arreglo que haga con su, con su manager o con su promotor, pero eh, por eso digo, no es, no es eh, para sacarle plata a nadie ni para sacar beneficio de nada, porque el, el boxeador también tiene que pagar su obra social, su porcentaje de obra social, su porcentaje de, de, de ART, o sea, es algo que sale del bolsillo de todos en realidad. Este... Y cuando no pelee por varios meses tendrá también que saber administrarse. El tema es que tenga las mismas posibilidades que tiene cualquiera en cualquier trabajo. Es solamente eso. Y, y, la, y en cuanto a implementarlo hay que lograr que sea una ley, o sea que, que, que eh, nos ampare eh, los diputados, que se sancione como ley, y que se regularice como tiene que ser, como cualquier trabajo en blanco. Bueno, paso a otro tema, el tema deportivo. ¿Y, y, y cómo fue tu, tu dote como promotora del sábado? Eh, Mira, no soy promotora, como, como lo dice la palabra. Sí soy organizadora. Nos dedicamos con Alberto Zacarías, que es mi, mi, mi profesor y quien me inició en el boxeo, eh, a organizar y a buscar la plaza y, y, y, las, y las necesidades para, para hacer la pelea. Y, y la realidad, y, y creo que no fue bien porque yo te voy a contar mañana, si vienen a la reunión, van a escucharlo, sobre todo de Alberto, que le gusta mucho hablar, ustedes ya lo conocen, van a escuchar todas las anécdotas que siempre cuando hacemos estas reuniones contamos las anécdotas, cómo hicimos las cosas. Este... No, lo que, lo que pasa es que nosotros recién debatíamos con respecto a que el dinero muchas veces está... Pero claro, está en pocas manos, porque eh, yo sabía con respecto a, a que ustedes habían conseguido una buena publicidad de la lotería chaqueña, que vos habías cobrado una bolsa muy buena para lo que es una campeona mundial, y quisiéramos sí, que no, todos los boxeadores... Es muy eh, buena, eh, sin embargo, José, es una bolsa tal vez muy buena, no, es, no para lo que es una campeona mundial, es una bolsa muy buena para lo que se paga como bolsa en Argentina. Pero no, claro, claro, sí, sí, sí, no. Es una bolsa regular, porque te vuelvo a decir, pensá que eso que yo cobré, que lo dije ayer, es es un dinero que me tiene que permitir a mí vivir cuatro meses, ¿está bien? Claro, no, no, lo que pasa es que nosotros a veces tenemos confianza con otros boxeadores y por ahí te dicen, cobra e esa bolsa hace de cuenta que estás peleando en el línea de Las Vegas. Por eso te digo, pero no quiere decir que la mía ha sido una buena bolsa, sino quiere decir que la, de la bolsa de ellos es muy mala. Claro, por eso no. Apl aplaudimos que ojalá que todo esto sirva para abrir el ojo a mucha gente. Por supuesto, es que tiene que ser así. Como te decía, nosotros sobre todo, y por eso yo quiero siempre después de las peleas hacer grandes festejos, porque en esos festejos es donde compartimos y contamos tal vez los entretelones de lo que fue armar la pelea. Y yo invito a, a mis compañeros, a mis sparrings, a mis sponsors, todo, son fiestas donde se mezcla toda la gente, a los técnicos, mañana van a estar todos. Y lo que vamos a contar, que siempre conversamos y charlamos en esas reuniones, es que estuvimos dos meses aparte pasándola bien y diciéndonos, porque nosotros... Eh, lo hacemos con alegría el evento, no es que lo hacemos eh, nerviosos, estresados eso fue tro totalmente eh, placentero, armarlo, organizarlo divertido, eh, hay un montón de anécdotas muy graciosas este, y como te digo lo hacemos porque nos gusta es que nosotros sabemos que lo, que lo sabemos hacer, pero yo no soy promotora, yo soy organizadora y puedo decir, una mina inteligente y práctica y, y es fácil de hacerlo, lo que pasa es que hay que animarse una vez que lo haces Ves que es lindo ir, ir y pedir vos que, los pasajes, ir y hablar vos con la gente del de lugar donde a hacer la pelea Para que el, el ring sea de determinada manera y no de otra Para decir como te gustaría que sea el camarín, que no se olviden de que tiene que haber agua Son nada, tal vez detalles Pero nadie mejor que vos lo va a pedir y lo va, y lo va a saber eh, explicar Porque sos vos el que se sube al ring Así eh, que bueno Carolina, y con respecto al boxeo para todos, este es el punto de partida, esto sigue, ¿no es cierto? Sí, esto es una, una puerta que se nos abrió enorme y fundamental y esto fue, eh, un, para nosotros es un sueño, ya desde que nos recibió la Presidenta se nos abrieron un montón de puertas. Ahora cada una de, de nosotras ocho va a tener un centro donde, va, donde vamos a poder enseñar boxeo a, a chiquitos que no tengan el recurso para, para solventarlo y es una forma de motivarlos y de, y de, y de darles un poco de empuje para, para sacarlos un poco de, de la realidad de, Que, que normalmente tienen esos chicos Así que siempre Que se pueda tomar el boxeo como herramienta de inclusión social Me parece que es lo que todos deberíamos comprometernos a hacer Y sobre todo los que, los que somos En algún punto conocidos, entre comillas Así ¿sabes? que, bueno vos, vos tenés, o sea Un, un, un cierto una, eh, Un cierto conocimiento Con respecto al área política Porque vimos que tenías publicidad oficial O sea, que tenés cierta llegada Que quizás otra gente no tiene Mirá, la realidad es que no tengo ningún apoyo político, eh Y tampoco tengo publicidad oficial. Sí, quisimos poner Deporte para Todos en la lona y yo eh, personalmente pedí que pusieran eh, el nombre de Cristina, de la Presidenta, pero por, solamente por una cuestión de apego eh, emocional, porque la realidad es que si vos me preguntás, eh, digamos, si yo tengo publicidad de la Presidenta o, o si ellos me apoyan a mí como sponsor, la realidad es que no nos apoyan a todas las campeonas mundiales y de hecho vas a ver que en todos los últimos campeonatos mundiales de, bo de boxeo hubo publicidad de la presidenta pero eso es una decisión que tiene que ver con el que organiza el festival no tiene que ver con, con, con ni la Secretaría de Deportes ni la presidenta que te, que te piden o que te, o que te dan una publicidad para que pongas su nombre, al contrario si fuera por ellos preferirían que no lo pongas, te lo digo esto porque es así como te lo digo yo no por, por eso te consultamos porque sabemos que sos abierta, sos inteligente Ahora viene la, par la parte mala de la película. Yo siempre yo prefiero siempre que... A mí lo que me duele, y, y me duele, digamos, tal vez como algo personal, porque yo soy muy sensible a esas cosas, es que, que critiquen y que, y que den por sentado cosas que no tienen, que no hay ningún... Mi teléfono está en internet, o sea, me puede llamar cualquiera para preguntarme lo que quiera. Eh, lo que me duele es cuando hay gente que para hacer un daño o inventa o cualquier cosa para decir, no, mira, esta piba hizo tal cosa o no sé qué. Y yo digo, llámame y pregúntame si no te puedes así. Si te tiene el contestador 15 veces, bueno, anotar, escribir lo que quieras, decir lo que quieras, opinar lo que quieras. Pero ¿por qué no me preguntás? Por eso digo, yo soy una mina que ayer en la reunión lo dije, ¿ustedes quieren saber cuánto gané? Pregúntenme, si yo eh, a lo somos, algún día te contestaré, mira, prefiero no contártelo. Pero eh, estamos muy acostumbrados a que en el boxeo es todo muy secreto. Y por algo es. Entonces yo digo, yo no tengo problema en decir lo que quieran. Lo que me quise preguntar sobre la pelea, la organización, la rival. Ustedes lo vieron, yo no lo tengo que decir. Yo me bajé del ring y lo primero que dije fue, fue una pelea desprolija, faltó técnica, pero no faltó ni garra, ni corazón, ni, ni y fue vibrante, fue emocionante. Y eso para mí es lo, lo más feliz que puede haber, porque yo me bajé del ring y la gente llorando se me acercaba a decirme, ¡qué pelea! Y eso no hay, no hay con qué darle, porque técnica, y sí, yo en el, en el gimnasio soy, soy re técnica y me sale todo re bien. Pero cuando vos ves una pelea de boxeo, vos querés emocionarte. La gente quiere ver eso. Eh, Carol, mingo de vuelta. ¿Te dolieron algunas críticas? Sí. ¿Algunas críticas eh, de diarios matutinos? Sí. Una lástima, ¿viste? Porque... No, no leí ninguna crítica. No, no leí. Ah. leí No, no, no leí. Sí, me enteré de lo que, de lo que decían... Algunas cosas vi que decían, no, una pelea con poca técnica. Verdad, yo vuelvo a decir, yo no digo que fue una pelea técnica, pero sí digo que la rival era muy buena, que no estamos acostumbrados a pelear con rivales así, y que yo estoy contenta porque le gané una mina que vino a ganar y que no tenía nada para perder. Y vos cuando defendés tu título, estás defendiendo algo que te ganaste y sabés lo que costó ganarlo. Pero el que viene a retar, viene a ganar, y si no gana, no tiene nada para perder. Entonces, eh, siempre está en mejor condición, si las cosas son transparentes, obviamente. La piba cuando terminó la pelea me dijo, te, te agradezco, se fueron re contentos, me dijo, teníamos miedo que nos roben, que si peleábamos que nos roben. Sí. Y la realidad es que si le preguntas a mí, yo creo que gané por 3 o 4 puntos, ni por 6 ni por 2, yo creo que gané por 3 o 4 puntos. Pero los rounds que yo gané, los gané ampliamente, y los que perdí, los perdí ahí nomás. Esa es mi opinión, ¿eh? todavía ni vi, la, ni vi el video, pero yo sentí eso. Y también pienso que no fue una pelea técnica, porque estaba, yo estaba muy nerviosa, pero que yo todo lo que podía dar, y que me crucé, y que me arriesgué, y que todo lo que podía dar, y prefiero la verdad pelear así, no pelear, viste que te levante la mano en el primer round porque le ganaste un bodoque que, que no servía para nada, porque eso como boxeador no te deja nada. Mañana vos te vas a dormir a tu casa solo y cuando te levantás a la mañana decís, sí, sí todo, todo bien, me subí, me subí a la, al ring, levanté las manos, todo, pero no le gané a nadie. Bueno Carol, eh, se nos va el programa mañana voy a estar con vos festejando ahí vamos a estar ahí, vamos a charlar mucho más y vamos, yo creo que te digo que siempre el teléfono nuestro y el programa está a disposición tuya y de todos los muchachos Bueno, Mingo te mando un beso grande saludos a todo tu equipo sé que vos también sos un laburante de hace muchos años y se te quiere mucho en el, en el mundo del boxeo eh, y lo más importante es que vos amás lo que haces. Entonces nunca te puede ir mal, porque si uno hace lo que ama, eh, es imposible que se arrepienta, te levantás todos los días con ganas de hacerlo, y eso es lo que yo siempre digo, que es, es importante. Hacer lo que uno ama, sea lo que sea, y siempre y cuando no se perjudique a nadie.